Fractured screen, The dreadful bones crawled Upon the front of the bay Music The 1998 show. This The situation so tragedy. tragedy. Grand <laughs> opera slick with soap. Cliffhangers with no hope. The water gallery, The planet gallery. Show. The Todd song no one ever sings The grow promised life The comedy divine The bulging eyes Esto tiene que ser por joder nomás, ¿eh? por joder nomás, esto no, nunca en la puta vida, ¿eh? Pasó que, que, que la música de, de fondo del CD salir en mono, pues esta noche para joder sí. Queréis que de que, verdad que no me suena pela, ¿eh? pela, pela orella derecha, joder, bueno. Vamos a hacer una cosa, Está feo, eh, feo, pero bueno, como ya está es fechoso que este programa arranque con pifies, vamos a cambiarlo al, al otro, al otro aparato de CD que tenemos, a ver si cosas que este está eh, averiado y el otro suena mejor, eh, Pocas esperanzas tengo, ¿eh? Porque bueno, a ver, lo raro sería que saliera, eh, que saliera todo bien, mira ya de mano ni siquiera así ah, si sí, lo lee, ah no, pero es que no hay nada, ah, o si, eh, a ver, este. Vamos a ver este, ¿eh? Cuidado. No, no cantéis nunca antes victoria. Hostia, ¿no? nunca no la cantéis, pero el caso ya que este suena por los dolceados. Hostia. Bueno, entonces ya puedo hacer la presentación de decir... Oye, buenas tardes. Sí, ya soy triste, tengo que decirlo ya, no puedo. A ver, cuéstame la de Dios mentir, ya, ya sabéis que tengo yo ahí a ¿eh? ese, ese ídolo, ese ídolo que ya ve por barrandero, ¿eh? y como no puedo andar diciendo mentiras, pues tengo que decir buenas tardes, ya no puedo darles buenas noches. De momento, por lo menos, no puedo darles buenas noches, nada más puedo darles buenas tardes. ¡Venga, venga, venga! ¡Mentióseme al, al chat! Miseria, ¡Ay, madre! Dice, hoy no hubo clase. Se celebra el Día de la Madre. Mi regalo será escuchar a Nodón en tú ¡Qué guay! Además, mira, alégrame le Dios que teas, que teas aquí. Después vas ver va a sonar algún cantarín que ya estaba pensado y en el que voy a hablar aquí de esta chatera, El el esta esta que esta noche se va a llamar eh Miseri. debe ser Miseri lo que pasa que en inglés no ponen no no se ponen tildes, Y y como por miserable, pues llamola Miseri. Bueno, supongo que ya lo adivinaréis por el fecho de que esto arrancara con, con pifies, pero esto ye, como no podía ser de otra manera, eh, iba a decir, como no puede ser de otra manera los jueves para la noche en Radio Cuca, no, perdón, los llueves para la última hora de la tarde en Radio Cuca, esto ya, anedonia. Estáis sintiendo al anedónico miserable, eh, que el que el que está espotricando en este sitio. A todos vosotros y si bien seguimos seguimos en, ¿eh? en este en este país en este reino que, que sigue sigue leyendo con voz firme yo creo que, que cada vez un poco más acelerado contra la distopía contra 1984 esta noche no vamos a no vamos a hablar de, de ninguna de esas cosas ¿m? Esta noche, por lo menos de momento, vamos a vamos a obviales para para hablar de una cosa mucho más importante, mucho más mucho más importante, la verdad. Y es que a ver, yo cuento vos, eh? ¿no? vos. Eh, ya, ya lo conté más veces, seguramente, pero bueno, cuéntolo una vez más y esta noche con más con más razón y más sentido. Eh, yo desde hay mm, cosa de 10 años. Bueno, unas veces sí, otras no, pero la mayoría de las veces sí. Yo soy bastante gocho. A ver, vamos a... ¿Para qué vamos a decir mentira? Yo soy gocho, soy marrano, ¿eh? Y limpio poco. La verdad, se haya ha dicho, a ver, oye, tú vas a la mio casa y tampoco en un ye que digas tú, oh, está todo reluciente. No, en un ye así, ¿eh? Pues a ver, cuando ya ¿eh? cuando ya estorba la porquería, entonces es, bueno, pues limpio un poquitín. Pero, pero de normal un limpio, no el limpio demasiado. El limpio, eso, pues cuando estorba, ¿eh? cuando ya pienso, bueno, pues es posible que agarre una serie de enfermedades por, ¿eh? por gochu, por marrano, también bien vienen peleas, ¿eh? porque oye, yo que para arriba vengo de... eh, de una familia, unos ascendientes que me enseñaron a ser limpio, la mi mamá es muy limpia, eh, la mi abuela pues, pues también la mi abuela ya era hasta posesiva y enferma de la limpieza. y la mioma nunca no llegó a tanto pero bueno el eh ayer hay hay muchos años yo tuve tuve emparejado con una mujer que también era oye de estas del invierno elmanes salmanes y tal bueno pues yo que quieres que te diga yo cuento las cosas como son yo no soy de esos no soy de esos y que de mucho mucho tiempo que ya no tengo nadie que me que me que me asuste que me falare pa... Para limpiar, pues, pues no limpio. ¿Mm? Ahora, que está porco? Bueno, pues <ríe> lo único que puede protestar soy yo. ¿Yo protesto? No, yo no protesto. Entonces, cojones, voy a tener que perder tiempo en limpiar. Y entre otras cosas, la cuestión por la que no limpio, que ¿eh? porque, a ver, más que el fecho de, de ser gochu, ¿Eh? De, hecho, yo de ser gocho, de ser puerco, eh, vale, viene el, tan el fecho de que de que limpiar y una cosa muy aburrida. ¿eh? Yo no sé quién a no sé quién a, a limpiar, básicamente porque me aburro, estoy un pedacito y aburrome, La única manera que, que al contrario de algunas veces de limpiar y era <coughs> pues al, que al mismo tiempo tuviera sintiendo un programa de radio. Sí, sí, no me valía con con Center Música nada más. Tenía que sentir un, un programa de radio. Entonces es bueno desde que llegó la era del, del Internet. Bueno, pues lo que hacía y era, y era buscar de, de algún programa interesante por ahí, descargarlo y, y tenerlo de fondo mientras limpiaba. Así por lo menos ¿sí? de la que, bueno, pues, mientras todavía duraba el programa, todavía yo y era quien a limpiar, entonces bueno pues según lo largo que fuera el programa en cuestión pues limpiaba más o limpiaba menos y yo me supongo que podéis imaginar ¿eh? podéis imaginar que pues bueno La mi vida, como está vencellada esta emisora, eh? Radio Cuca, Radio Cucaracha, en eh, eh, un, un ye que a lo mejor me daba por ...por sentir un programa de esta emisora para pa limpiar. Pues es más, sí, más es que sí, más es que sí. Eh? Llevo como casi 10 años. no siempre pero casi siempre haciendo la limpieza mientras siento un programa de esta emisora ¿Mm? Ya lo he dicho muchas veces, pero pero esta vez ya no voy a decirlo, porque ya lo sabéis. Eh, voy a decirlo después. Simplemente os digo que yo hacía la limpieza sintiendo un programa musical, pese a que no me gusta especialmente la radio musical, pero sentía un programa musical que ponía música muy prestosa. De hecho, acuérdome, ¿eh? de una vez que estaba limpiando la cocina... ¿eh? Sí, sí, en la cocina, mientras estaba sintiendo este programa de radio. Y en concreto, en ese programa de radio pusieron este cantar tan prestosísimo. caña, no eh, oye ya ya sabéis de qué de de, de... coño qué pasa ah que que este reproductor ahora bueno ...medio se me corta el fondo, no pasa nada... ...voy a poner otro fondo más prestoso... ...porque este fondo no me, no me está prestando... ...a ver, acabose... ...joder, que voy a hablar de un programa... ...muy animado y muy tal... ...y, y no hay plan de tener que andar aquí... Eh, ...con averías para el fondo... ...y, y la de mi madre, voy a poner... ...a ver, vamos a ver... ...el YouTube... Mm, eh, ...que voy a poner en el YouTube... ...una, una de... ...de, de, de reggae el largo, por ejemplo... qué sé yo pues pues voy a poner a ver qué es lo que lo que me sale aquí bueno pues pues esto esto mismo ¿eh? esto mismo porque porque bueno joder pues qué más da a ver gusta gusta vos esto y, y prestados no tiene la putada de que claro como estoy poniéndolo pel, pel YouTube pues pues después cuando va a ser un poco, un poco jaleo, ¿no? Bueno pues no pongo nada, venga acabo en sin, sin fondo, el programa de hoy va a ser sin fondo porque este no va Ah, sí, ahora otra vez me cago en la ley. Bueno, que yo lo mismo. Joder, que sentiste ese cantarín prestoso Bueno, pues con ese cantarín prestoso y con otros como ese hacía eh, yo la, la limpieza, hacía yo las tareas de la casa. Y es curioso porque está diciéndome ¿eh? en el chat de mi esa eh, al, ese alter ego que esta noche tiene la, la, la mi amiga, a mi amiga María. Eh, que también ella, también ella limpiaba, eh, limpiaba, limpiaba la, la casa y faciales y amores del hogar, sintiendo la, la hora del raposo, la hora del raposo que ya este programa, joder, que, que yo voy a echar tanto de menos. ¿Y sabéis por qué lo voy a, lo voy a echar tanto de menos? Porque ayer eh, eh, descargué yo el, el podcast. ...descargué el podcast del último programa de la Hora del Raposo... Que últimamente, de ese mes en cuando, también, además de, de sentirlo para limpiar... Eh, ...bueno, pues también lo, lo, me lo metía en el teléfono con piquiñugo... ...y iba, iba sintiéndolo también del trabajo... ¿eh? Eh, iba yo por la calle, eh, bailoteando y tal, los temones que ponía, que ponía el raposo... Pero la cuestión es que topé con una cosa que me. Que, joder, que me disgustó mucho. Y, y, ¿y que, ¡Hostia! ¿qué, qué, ¿Qué se despidió el Raposo? Hombre, no llegué una despedida por lo que decía definitiva. ¿eh? Cuenta cuenta volver. Tiene planes de, de volver a hacer el solo programa. Pero madre de Dios, yo que lo que voy a hacer ahora. Sí. Claro, no sé, decímelo, a ver qué, qué idea tenéis, ¿Qué yo es lo que puedo hacer ahora, porque lo que él decía que, que en, en tres meses volvería. Pero, pero claro, ¿qué voy? ¿Pasar tres meses en, en, sin limpiar? Vale, yo soy gochu y, y soy Vagu, Pero, pero joder, tres meses son, son muchos. No sé cómo voy a cómo voy a arreglarme. Eh, eh, sin sentir los, los temones que me eh, que me ponía aquí el, el raposo para pa ayudarme con la fregona eh, joder, pues, pues, con el aspirador con, con la escoba mismo con co, co el pa para fragar los cacharros, joder voy a pasar a la puta pena ahora eh va a costarme la de Dios va a costar mucho trabajo pero bueno, a ver, no sé, habrá que, que aprender a vivir sin ello, no sé cómo mira, La verdad que sí, programa, me gustame mucho por muchas cosas. Eh, yo creo que lo fundamental. yo os digo, a mí, de normal no me gustan los, los programas musicales. Eh, hubo un par de programas musicales nada más que me prestaron. Y fueron de aquí, de la cuca, los dos. No fue aquel de, de Mala Hostia. Eh. Prestábame eh. el tipo de, de música que ponía. Y otra cosa ayer el yo el, el, el otro ya a este y era precisamente la, la hora del raposo y no puedo decir que el programa de la hora del raposo me prestaré por por la por el tipo de música que ponía porque yo que ponía de todo <risa> gustara más gustara menos el, el raposo ponía ponía toda clase de, de música eh, ese era un uno de los motivos por los por los que me prestaba a mí tanto ese ese programa Porque, bueno, eh, yo, eh, yo, yo iba a decir como todos, qué sé yo, lo que, lo que hicieron todos, como mucha gente, eh, bueno, pues también fui un talibán musical. Eh, también fui un talibán musical de esos que, que despreciaba determinados estilos musicales porque, sencillamente, por lo que lleren. Eh, qué sé yo, pues yo eh, nunca, nunca me ponía a escuchar Javis, ah, Javis, ah, fuera los Javis. Yo nunca se me ocurría escuchar pop, ¿eh? Dime, el, el West 112, dice, vaya pifias, tanto del emisor como del receptor, parece que estamos en diferentes planetas. Bueno, hombre, eh, en diferentes planetas no, pero como estamos muy muy pa' allá el uno del otro, pues oye, en fin, ya no lle, ya mi no no miseria, ahora hay web 112, y metiós ahí otro que llego es 142 que no sé que no sé si será si será la misma bueno que eso que te voy contando que precisamente una de las cosas que más me prestaba y espero que me siga prestando a no mucho tardar de este programa de la hora del raposo y era precisamente ese absoluto respeto y, y, y encanto por todas las clases de, de música daba exactamente igual que, que fuera una que fuera otra él ponía todo lo que hacía falta yo tengo que reconocer que, que ahora que bueno eso, que ya que ya voy pa viejo que estoy más cerca de, de la viejera que, que de la mocedad Bueno, pues también se me fue curando ¿eh? esa enfermedad adolescente que me parece a mí que y el, que y el, el talibanismo musical, hombre, sigue prestándome más un, ¿eh? unos estilos que otros, normal, hostia, claro... ¿Eh? como panón, eso sí que como a todo el mundo no pienso que haya nadie que no ni guste más que no ni presten más unos estilos que otros mismamente que yo a ver, que yo recuerde ¿eh? Eh, yo no escuché los trescientos y pico programas enteros de ¿eh? aquí del Raposo pero pero sí sentí la mayoría y que yo recuerde, me parece que reggaetón ¿eh? Por, por, por, por lo menos, no sé, si lo puso de alguna vez, yo perdímelo. <ríe> a mí que no debe gustar mucho el reggaetón, el raposo. Bueno, que sí yo, igual resulta que me, que me engaño y que sí, porque a gusta guste absolutamente todo. ¿eh? Guste de todo. Home, a mí... Y es verdad que el que me el que primero que me que me enseñó a decir quitándome la, la tontería ¿eh? a decir la tontería esa del talibanismo musical eh, seguramente fue DJ Pastilles ¿eh? fue el DJ Pastilles pero pero el que acabó de, de quitarme la de, de todo fue Aquí el amigo, el amigo raposo, yo estoy convencido que sí. Joder, además, esta noche hay que tengo que magnificar cualquier concordanza que yo tenga del raposo y cualquier sentimiento que yo tenga, ¿eh? que yo tenga tocante a él. O sea, ya que voy a magnificar, voy a decir que fue el raposo el que el que más me, me ayudó a quitar el talibanismo musical. Y de hecho, pues yo quiero poner el siguiente tema Pues un cantar que también sentí en la hora del raposo y que vosotros podréis decir, joder, tío, ese cantar ya popularísimo, tuviste que sentirlo 40.000 veces. Pues sí, seguro, estoy absolutamente seguro que lo sentí 40.000 veces y seguro que, que muchos diréis, coño, tenía que sonarte, tenía que sonarte por el claro que tenía que sonarme, que ya lo que pasa... ...que, joder, pues en el mío talibanismo, ¿eh? pues un, una clase de música que, madre de Dios, lleva a matarme, pero ya sí, na, una clase de música que yo, a la que yo no he prestado, no voy a decir que despreciaba, voy a decir sencillamente que no prestaba atención... Y era lo que se hizo en los años 60 o 70, no sé de cuándo ya este cantar, pero de esto que yo decía, jeppies, el eh, pues, paso de los hippies, eh, mata hippies, y las tíes y estas cosas. Esas cosas son las que decía yo. Y oye, no sé por qué, yo después de no prestar nunca atención a este cantar, resulta que joder, sentílo un día en la hora de raposo y... ¡Qué de pillado! ¡Qué de pillado! Y ahora préstame la de Dios, este cantar, que de, de, de, de hippies, no sé, pues a mí gustame. Bueno pues esta noche no tengo al chat a macetu pero de todas maneras pues bueno voy a, a cumplir con una apreciación que él me hizo ahí un par de salmanes con eso de que bueno pues que hiciera el favor de presentar los cantarinos ¿eh? En este caso no lo fije, pero bueno, a ver, que la, la primera que puse llena era de los clas, el, el madera detrás, de los clas. Joder, yo siempre tenía el raposo detrás para pa limpiar, y siempre lo tengo, porque oye, 300 programas ¿qué piensas? que piensas que yo no voy a seguir descansando poscas, aunque sea para repetir. Sí, sí, sin ningún sin ningún problema, voy a repetir todos los que fai falta. Voy siguiendo, voy a seguir teniendo al raposo Maybach cada vez que él en la casa. Él tenía la madera, tenía la polis Maybach eh, o tenía los los, los clas. Bueno, acuérdome que aquella vez que sentía los clas, dijome que, o sea, dicho a mí y a todos los sintientes que ponía ese cantar los clas porque esa semana está fartucu de tener a la, a la madera detrás. Pero sí, voy a, voy a volver a, a descargarlos todos. ¿eh? Por cierto, aprovecho para pa decir al al, anedo, eh, jajate, sí, anedónico no que soy yo, aprovecho para decir al, al raposo que, que es ese sitio, esa plataforma donde cuelgan los poscas y un puto de sartén, no Dios, quien los busque por fechas, joder. ¿eh? Y, y yo estaba especialmente interesado en, en buscarlos por, por fechas porque tenía especial interés en volver a sentir una, una serie de de programas ¿m? por orden porque él los hizo también por orden eh, hizo aquello de escoger los los cien cantarinos más importantes de la subida y ponernoslos vendándonos a todos eh, y eran unos 10 programas unos diez cantares por programa supongo que hizo por lo menos 10 eh, programas de todo aquello, no sé, eh, tendrá que tendré que decírmelo de, de algún día, ¿no? Eh, yo voy a buscarlos, voy a buscarlos porque, bueno, pues a mí prestaron especialmente y, y, bueno, pues no voy a decir que coincidía en, en todos los cantares me acaba coincido plenamente con el reposo no, había de algunos que me prestaban más y había de algunos que me prestaban menos. Y acuérdome, eh, acuérdome específicamente de uno que fue el primero de los que... No, no sé si fue el primero de los que yo sentí de aquella serie o no. Pero bueno, y el que, me quedó, el que me quedó grabado. No me acuerdo si lo calificaba él con el número 100 o con el número 50. Me parece que era un número redondo, pero de todas maneras, como él como él bien bien dicho unas, unas cuantas veces... Eh, el número era lo de menos, no era, no era que, que el 72 fuese mayor que el 84 y peor que el 37. No, no, en absoluto, era sencillamente que era el orden en el que, en el que salí. Entonces, bueno, pues yo voy a poner esta, ¿eh? que seguramente no es mejor ni peor que el O399 que puso. Pero me llevo una de las que más me presta Y para que no me reñe ahí de Esta llevo de Roy Orbison Y esa de eh, Conduye toda la noche I drove all night I had to escape The city was and cruel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 Oye, que no me suena. Oye, eh, buenas noches, Macetu, que que siento ahora que, que te metiste en el te metiste en el chat, eh, eh te metiste en el chat. Eh, por cierto, Macetu, que que estoy haciéndote caso ¿eh? estoy presentando a todos los cantarinos y diciendo de de que son cantarinos que, que bueno, que de de, de todas maneras son todos cantares que que sonaron en, en la hora del raposo, no son no son cosa mía. Oye, que, por cierto, que monrollista y el raposo, joder. monrollista en el buen sentido de la, de la palabra, ¿eh? porque yo uso muchas veces lo de buenrollista en torno despectivo. esto, No penséis que me fanen muchas gracias a gente que, que está siempre de buen rollo y que lo ve todo en positivo. Pero hostia, el raposo prestaba, joder. ¿eh? Él veía todas las cosas, él hacía todos los comentarios de la parte buena y. Bueno, hacía joder, está feo hablar en pasado, está ¿eh? feo hablar en pasado porque, coño, pues, supuestamente lleva una pausa, no llena más un, un hasta luego, por lo, por lo que decía en el, el soprograma, que, que marcha para para dos o tres meses y después eh, vuelve a hacerlo. Hombre, yo confío en que sí, ¿eh? confío en que sí. ...porque si este rapaz marchó para pa la India... ...y siguió haciendo desde allí en la Hora del Raposo... ...y si este rapaz marchó para pa Tailandia... ...y siguió haciendo desde allí la Hora del Raposo... ...yo no sé si ahora va a marchar para algún sitio... ¿eh? ...yo no sé... ...pero pero bueno, oye, va, joder... ...dice, no me estoy, dice eh, la West West... ...debe ser la, debe ser la esta ...no me estoy entrando de en nada... ...hoy es un programa musical... Puedo pedirte un tema y dedicárselo al wifi que no quiere colaborar hoy conmigo. Se llama no huyas de mí, de Kenny y los eléctricos. Lo que pasa que bueno no sé bueno no, no estás no estás sintiéndolo. Voy a buscarlo después. Pero tienes que irlo a dedicar. Yo sé que tú también ya es una sintiente fiel de la hora del reposo. Tienes que irlo a dedicar al tienes que irlo a dedicar al nuestro amigo el reposo. Coño para que eh, para que no tarde tarde tornar para acá. ¿eh? De todas maneras, ¿no? ¿Cómo, cómo, que, ¿cómo así que el raposo prestaba le pasó algo malo? No, no, no ni pasó nada malo, lo malo pasó no es a todos los que nos prestaba el raposo que, que dice el, el elemento este, ¿eh? que va a tomarse un, un descanso, cago la mar, joder... Sí, y una, una faena para pa los demás. No, no, pero nada de prestaba. No vamos a usar aquí el, el pasado. Prestaba, claro que prestaba. Y presta, y prestará. Más igual por la cuenta que trae. A ver, por la cuenta que trae, soy buen rollista. Yo necesito... Yo que soy de... A ver, yo soy cenizo pesimista... mal pensado, todas estas cosas, pues no, no me viene, no me viene nada mal el, el fecho de, de, de por lo menos una, una vez a la semana. Eh, tener una recarga ahí de, de, de buen rollo, de, de positividad, de, de todas estas cosas, eh, Todas estas cosas que sí me que se sí me prestan, joder. Y, y sentir ese programa, pues la verdad que que lo hiyera, aunque últimamente, en ¿eh? últimamente la verdad que hay que reconocer que que tiraba ese mucho ya a balaes y bueno, no sé si hago en esos balaes, pero bueno, en un en un momento dado, pues la verdad que, joder, pues hostia, que que encendese eh, como como decía como dice él siempre eh, amarrar bien las madreñas de, de bailar y venga a bailar música muy muy de buen rollo joder muy de bah, muy prestosa de hecho mira voy a poner voy poner agora una que está ya reciente ¿eh? está dándose ese efecto de, de, de primacía efecto de la memoria de primacía que llegue bueno, pues las cosas que tienes más recientes, tienes más frescas, ¿eh? acuérdese más y, y les pones. Mira, pues voy a poner una, que también eh, puso varios temas de, de esta banda, el, el, el Raposo, ¿eh? y a mí gusta especialmente por muchos motivos. Uno y porque, bueno, eh, a ver, canten en, en, en Vascuence, ¿eh? yo de Vascuence no tengo ni puta idea, o sea que no entiendo nada. pero por lo que leí nunca tiene el vascuence normativo sino que entendí el vascuence de su de su pueblo cosa que allí va yo muy prestosa porque bueno pues no sé a mí ya sabéis que la mía afición por las lenguas entre otras cosas pues va a... a ese interés tan grande que tengo en las variedades dialectales de, de, de una de las lenguas que, que conozco que no sé ya muchas que digamos pero bueno, de alguna sí entonces préstame a esta gente que eh, que, fala, que canta en, en variantes dialectales y luego aparte transmiten un buen rollo por lo menos en los vídeos o eh, los que yo vi que lle tremendo entonces mira, pues eh, ¿Qué cree? Bueno, poner pues esta canción, vale Un grupo que yo llamo los Gavitu ¿eh? porque yo como soy de aquí asturiano Si me ha parecido yo digo Gavitu en asturiano Pero no, llamar ya, ya ya llámese eh, Gatibo Llámese ¿eh? Gatibo Y bueno, que, si lo que no sé es si sí seré quien a, a pronunciar sin quiera Cómo se titula la canción Que una que se llama Gabac Cerurei bejire ¿Eh? y que lle una que, que puso el raposo y, y que joder hostia ¿eh? no sé si esta fue postura pero pero ellos eh, me parece que sí lo fueron ¿eh? ese premio premio anual que él daba Sentí a ver si vos presta tanto como a mí y a ver si si vos fais sentir el mismo el mismo buen rollo que me ¿eh? que me que me daba a mí a ver si sale, joder ahora Sigue, sigue, sigue, sintiendo Radio Cuba, sintiendo este programa de la tarde-noche, de los de los jueves, que eh, cada vez más por la tarde y menos, menos por la noche. Y sigue sintiendo. Anedonia. Eh, sigue sintiendo la anedonia miserable que está saliendo a través de la Radio Cuca... Radio Cuba, la radio libre de vía, una 107.3 de la frecuencia modulada. y en el www.radiocuca.org Estaba aquí hablando con los míos chateros de radio estaba hablando de radio, ¿eh? de radio. Eh, preguntaba ya Macetu si él no sentía la, la hora del raposo, si no enterado alguna vez y e, dime que no, que no eh, Radio Cuca que nada más que siente anedonia y, y anábasis ¿eh? otro gran programa un saludo para el anabásico vamos a ver, este el, el del Raposo no va en este estilo ni mucho menos, ¿eh? ¿eh? Como mucho podemos decir que va en el estilo que estoy tomando yo esta noche, pero que tampoco, porque, ¿eh? yo Y un programa de música, que pese a que yo estoy fartucu de decir que no me presten los programas de música, pues el del Raposo, préstame. Bueno, préstame y préstame, coño, que no me... Un... ¡Joder! Y préstame Y también con también con María, eh, que es otra otra gran sintiente del, del, del Raposo, eh, otra gran sintiente, bueno, de Radio Cuca en general, y eh, también, del, también del, del Raposo, que si no me equivoco, eh, corrígeme, María, yo cuido que me dijiste que el primer programa de Radio Cuca es que sintieras es que fuera La espada de Damocles. Y que enseguida que ya me parece que ya sintieras al, al raposo, ¿eh? Al raposo. Eh, de todas maneras, a ver, eh, esta noche, me, bueno, pues Marieta teniendo, según me comenta, problemas para pa sentir la radio. Eh, y entonces, bueno, pues como a rato senté, a rato se cortaba y tal, pues decía aquello yo, prueba musical, pito un une y tal, luego te expliqué que, que ya era un... Bueno, un, un programa dedicado ¿eh? Eh, al, al amigo Raposo, y entonces, bueno, pues este cantar que me pidía, aunque no llegó a escribir en el chat eh, la dedicatoria, pues bueno, va dedicado al, al Raposo, ¿eh? de parte de, de la nuestra, común amiga María. Mm, sabe Dios que será este cantar, yo no lo escuché en mi puta vida. ¿Eh? Ella pedíamelo porque eh, decía que en principio Que lo quería dedicar al wifi ¿eh? Que ya era el que estaba afusiendo de ella Y no deseándola seguir el programa en condiciones Bueno, pues eh, yo un tema de unos tales Kenny y los eléctricos Yo no conozco de nada Solo sé que aquí en la página web que lo tope Pone que lle un gran hit de los 90 pues Debe ser y, y la canción se titula una fusia de min o sea no no huyas de mí oye vamos a vamos a sentir verde a ver de qué va luego y luego seguimos con con el más su discurso de esta noche me bueno, pues dame a mí que que este cantar seguro que seguro que prestaba el Raposo. Bueno, seguro que eh, casi como como cualquier cantar que, que ponga, eh, porque este rapaz gusta y gusta la música básicamente. Sí. Eh, mira, ya que este este cantar nos lo sugirió la la misma amiga María. fue hacer yo al cordanza eh, de una vez hay hay bastantes años ¿eh? hay bastantes años ya no sé exactamente cuántos eh, y mira que tampoco hay tanto tiempo que, que echamos la que echamos la cuenta que nos echó un capito ella para pa echar la cuenta eh, estaba yo aquí haciendo un, un programa con, con, con el mi amigo el, el morrayero mínimo que de aquella era todavía el, el cegarato de los años en un mal recuerdo Y eh, metióse una persona en el, en el chat y bueno, empezamos pues, a hablar y tal. y dicen, nos siento vos desde desde Guatemala, de verdad. Vaya nadie de Guatemala. ¿De qué va? a ver, si si sal uno de estoy sintiéndote desde qué sé yo, desde Sevilla. Bueno, anda cuela, pero de Guatemala. Eso es muy pa allá. Y dixo dicho no sé ya. Pregunta, pregunta al raposo. Y bueno, me faltó un tiempo, ¿eh? el lunes siguiente en la, la asamblea de la, de la cuca, he eh, eh, quitado precisamente el, el raposo, y entonces pregunté, y digo, oye, ¿se nota, tío, una rapaza que dice que, que es de Guatemala? Y dice, me meca, sí, tío, entonces no sé qué, météseme al, a mí también en el chat y tal. La de mi madre, tío, joder. Y entonces, eh, precisamente por por esa, por esa historia eh, compartida, estoy interesado en, en poner ahora mismo un un tema, eh, un tema que, que él ya me dedicó a través de la hora del, del raposo, a través de, de ese programa. Eh, la cuestión de que a ver, yo la hora del raposo sentí lo que siempre, pero me cago en la mar. Oye, que son más de 300 programas, no los sentí todos. Eh, a ver, la nuestra no amiga María es hija Marielle, una friki y, y se mete um, estos programas que somos plastas pesados, qué tal, va, va y metes los dos. Bueno, me, eso, eso son muchos, yo reconozco que de alguno hubo que no sentí. Oye, pues manda huevos que voy a, voy a no sentir precisamente ese en el que me, en el que me Me dedicaba a un cantar y no, cago la madre ¿eh? que también, oye, que coste que busquelo, ¿eh? Busquelo, me de buscarlo por ahí, pero... digo, aprovecho para decir al, al, al raposo que ese sitio donde cuelgan los poscas, que yo una puta mierda, que no hay manera de, de buscar nada, joder. ¿Eh? que los cuelgue en otro sitio, hostia, ¿eh? los trescientos que tiene el raposo, fáis trescientos y pico, pico fáis el favor de, de, de colgarlos en, en algún otro yao, ¿eh? porque luego sí, el cantar encontrélo, pero porque de hecho me ya cualquiera, ¿eh? que si no no, no, no lo encontraba tampoco, pues este cantar también sonó a la hora del raposo, ¿eh? no sé ni en cuándo, ni en cómo, ni en tal, pero sonó a la hora del raposo. y ahora va a sonar también en en, Arerod, en esta noche tan tan musical últimamente neta convirtiéndose en un programa musical esto no puede ¿eh? esto esto no puede ser, no puede ser. Cambié de, cambié de fondo, porque el otro fondo no me prestaba Hombre, no llegué la primera vez en, en más de 10 años que cambio de que fue un programa con otro fondo pero si no llega la primera, igual llegué la tercera Pero bueno, motivo merazo joder, que esta noche que está siendo un programa de, de cantares y de, pues bueno, estoy, joder, estoy, eh, estoy, estoy regalo que quiero yo dar al, al raposo y este deseo de que vuelva de pronto coño, que tengo yo falta de que venga rápidamente, hostia, joder. Básicamente, a ver, Raposo, no pienses que lleve porque ay, que tengo yo ganas de volver Raposo, ¿No porque tengo miedo de agarrar toda esa serie de enfermedades por, por no limpiar. Ese es, eh? ¿Es el, el, el verdadero miedo que, que tengo yo. Bueno, vamos a, vamos a seguir entonces con, con, con este tema que yo estaba esta, esta noche. Estaba hablando antes del, del del buen rollismo, del, del raposo ¿m? y del fecho ese, de que bueno pues que precisamente yo como el, el, el contrapunto de este programa, este programa es baballa la de Dios. ¿eh? y Yo aquí es baballo mucho, pongo de muy mala hostia. Hoy de fecho eh, quería hablar de la, de la asquerosa y malnacida esa que... Que tenía, ...que tenía ganas de mandar a tomar por culo a los pensionistas... Eh, ...cabrona... <ríe> ...como llamate. ...ay, no quiero, quiero evitarlo, quiero evitarlo... ...pero pero, y que no puedo... Eh, ...en esta carrera que estamos pegando contra la distopía... ...pues, pues no puedo evitar, de ese en cuando... ...enfadamos un poquillín y soltar... ...es baballar un, un poco sobre toda esa pandilla de, de cabrones... ...de, de desgraciados... ¿Eh? Que, que piensen que tienen poder, ¿eh? piensen que tienen la capacidad, piensen no sé, igual piensen que llegue que dios o cada algún poder superior se otorgó el derecho de de les las vidas de ¿eh? de los demás, ¿eh? de poder mandar a tomar por culo a, a los pensionistas, me cago en tu puta cabeza y es lo que da. ¡ah! Teido, mira, acabo de ponerme en un momento de, de muy mala hostia. Pero por cierto, ¿eh? que, que tú hay que decirlo, que, que aquí el raposo, monroyista, ¿eh? el raposo es ¿eh? la que sí, ¿eh? siempre monroyista. Mira, las únicas veces ¿eh? que lo sentí estar verdaderamente cabreado, enfadado, y era también ¿eh? cuando, cuando por algún motivo falaba de, de los puñeteros políticos esos que, que, que no paren de tocarnos los, ¿eh? que no paren de tocarnos los collones, esa pandilla de asquerosos. Eso fue me recordar que, que el, el 1 de agosto pasado, bueno el 1, no sé si era el 1, en, eh, a principios de, del mes de agosto pasado eh, tuve la oportunidad pues, después de, de algunos unos fallidos de, de asistir a, a la hora del raposo, tuve el tremendo honor de, de estar aquí, bueno no sé, mogollón, moló mogollón, dos horas y pico pinchando eh, música y falando con, con el raposo Eh, por cierto, no me canso de, de pedir disculpas a María, porque estábamos tan emocionados que la prueba mujer venga a querer decirnos cosas a través del chat y nosotros nos miramos para el chat. Bueno, me siento lo siento lo mucho, pero ya que hagamos muy emocionados, muy emocionados, eh, muy emocionados de buen, y de buen rollo, de buen rollo, eh, eh, atacando ese talibanismo musical, poniendo un, eh, más de un cantar de, de los hombres G, de un grupo tan despreciado como, como los hombres G, eh, si estos que suenen de fondo... y eh, los cognis reyes los los despreciados pues eh, los, los, los hombres que eh, hieren todavía más más despreciados hieren hieren eh, sí que hieren eso sí que hieren refugados bueno pues la, la cuestión y que en aquel programa tan tan monrollista, pues un momento en el que bueno pues pues nunca he dado tu remedio que que a los políticos y en ese momento fadanos, en ese momento cabreanos, cabreanos mucho, y en ese momento quisimos poner un cantar, pero que resultó que lo que estaba censurado, por el internet, ¿eh? Eh, que es la gran fuente de música cuando no la lleves tú como, como tenía que ser, y bueno, pues resultó que, que no la topamos, que borrarle de ahí. Yo tengo el, tenía la fortuna, ¿eh? y seguro que el raposo también la tenía en su so casa, en su so colección. Y yo quiero, joder, pues esta noche ponerla. Ya que no pudimos ponerla ese día, pues pues esta noche, padme que tiene que, que sonar, ¿no? Eh, una soga en cada cuello de los putilátex. Como, como lo visteis, como lo sentisteis, ¿eh? este cantar que no pudimos poner en el sodía, no pudimos poner ese agosto de 2017 cuando nos sentamos en el estudio de la Radio Cuca, el raposo y el anedónico miserable, ese cantar que, bueno, pues que he fido que el buen rollo, mmm, que siempre destila la hora del raposo, Pues bueno, soltar esos gotines de, de mala baba que de, xemes, eh, que de Xemes en cuando, de Xemes en cuando, eh, pues también mollan un poquitín así, ese programa. ¿Y que esperamos? Eh? Yo por lo menos espero, espero sinceramente que vuelva a ser así lo más pronto posible. joder que todavía estoy traumatizado con, con eso que va y suéltalo así de golpe a venga que despídome ¿Eh? hasta dentro de tres mesinos no, no vuelvo me cago en la ley y a ver ni puta ni puta gracia que me, que me falle ¿eh? pero bueno vamos a vamos a intentar re recuperar un, un poquitín vamos a intentar que, calmar un poco Con otro otro tema que, que quiero que quiero poner vos hoy hombre vamos a ver eh, yo tengo un, un trastorno eh, un trastorno que supongo que, que comparto con, con mucha gente que ya eh, dice di, perdona que corte para para ir al eh, abusando de peticiones una double back para terminar relajado dance with me me encanta ese cantar Pero tienes que perdóname, hoy tengo un par de ellos más que, que quiero poner eh, y, y que me apetece a mí ponerlos más que nada básicamente porque sonaron en la hora del reposo, aunque si no me equivoco, no sé yo si esa u otra de, de Nugelbach también sonó en, en la hora del reposo. Pero pero mira, ahora, ¿eh? Eh, no terminar, eh, esta no lleva a relaxar, y para relaxar del del más rollo que, que puedo dar de la mala papa, ¿eh? que, que um, puede estar todavía poseyéndonos por culpa de bueno pues de esos comentarios sobre la asquerosa y, y de este cantar que bueno es que borraron del sitio y tal. Y voy a, a poner otra ¿eh? que bueno ya os contaba que yo tengo un Trastorno que seguramente comparto con mucha gente, que Jessy, de, de quedar pillado con, con cantares. ¿eh? Siento un cantar, ¿eh? y por lo que sea, ya, mientras una semana o un mes, pues necesito sentirlo continuamente, ¿eh? continuamente, todos los, todos los días y a, y a todas horas. Mm, cantares que, que, pues ya ves, que, pese a los restos de talibanismo musical que puedan quedarme, pues al final acaben siendo de cualquier manera de cualquier estilo y mira pues resulta que por seguir hablando del raposo del mi amigo el raposo resulta que puso nah, y unos meses puso pues este cantar yo no conocía de nada a la moza esta ¿eh? no conocía este cantar nunca lo sintiera pero quedé de pillado quedé de pillado noye que ella tampoco del estilo que me siento pero pero de pillado Oye, eh, por cierto, Macetu, para que no te fades, la anterior ya era de los putilátex, ¿eh? ya era una son en cada cuello, y esta ya es de una rapacina ¿eh? que se llama Sofielis Pextor, ¿eh? y el cantar este llamase eh, Asesinato na pista de valle, Border on the Dance Floor.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 Poso, eh, voy a echar en falta el todo programa, ¿eh? Eh, y no solo porque la casa vaya a de, de mierda, ¿eh? porque pff, ya estoy pensando, a ver, no sé, tengo, tengo una paleta de plástico de, de, de coller la basura, no sé si esa me valdrá para apartar la mierda para la es de, de, del pasillo, ¿eh? pff, joder... No sé si comprar una pala de, de una rasera desde toda la vida, desde albañil, para que, que sepas, eh? que sepas, Raposo, cuando sientas esto, eh? que sepas que si yo acabo ingresado con una toxoplasmosis o la de mi madre, que allí culpa tuya. Pero bueno, que, que no solo voy a echar en falta a la hora del de Raposo por, por el tema de, de la higiene, la limpieza y tal, voy a echarlo en falta también porque, pues joder, pues gracias a la hora del Raposo, pues conocí cosas, músicas, grupos, bandes que me, que me prestaron mucho, que me prestaron mucho. Eh, en antes eh, puse a los a los Gatibu, eh, a los Gavitu, como yo digo, que. Eh, Es allí muy prestosa, es allí muy prestosa. Y vos dices que me prestaba especialmente porque cantan en un dialecto, no cantan en la lengua normativa. Pues resulta que también el raposo puso otros que, que canten en, en, en otro en otro dialecto. ¿eh? Y me, me, perdona, dice di, di, María, si el programa va dedicado al raposo tienes que poner una de camela. Mira, pues no. iba <risa> a poner, sí pensé en, en traer una de... De un grupo asturiano que cantan asturiano, que fae, eh, fae, como se dice esto? Versiones, no, joder, sátiers, parodias, fae, parodias, y utiliza un candar de Camela. Pero mira, yo, Camela, pues, una de esas cosas que a mí no me, no me fue en gracia, o sea, que, bueno, del así Asesino sí, sí podía poner, mira, de esa, de eso no traje ninguna. Pero bueno, voy a poner, voy a poner una, una de. De unos valencianos, joder, que canten en el... En el sudo y de, de la de la lengua catalana, canten en valenciano, y, y canten rap, y encima allí que presta, joder, presta, presta mucho. Y, y por cierto, eh, yo sé que hubo en el último concurso posturac, hubo acusaciones de tongo. Hombre, yo no sé si hubo tongo, ganó una... una rapaza muy interesante también, que tampoco no conocía, conocí la pelora del raposo, eh, ganó Sarah eh, Heavy, la, la Argentina esa. Pero, pero yo quería, ir, no votéis, no oye ese de chungo. Yo no voté pero quería que, que ganara en esto. Yo quería que, que ganaran, que ganara en el oso. ¿Eh? Yo quería que ganasen los los ventiladores. No ganaron, pero pero bueno, ya pongo yo aquí. Y, y ala, que esto, que nunca, que nunca ganaran, joder, hostia, ¿eh? y es más importante en Edonia que, que Laura de Raposo. Ala. Ya. Volen llegarte a un discurso, a una bandera, hotel que eres serás. Volen jugarte a una marca, una idea. Volen que digas si es negro si es blanco. Volen la nit de la vida, la volen buida. No volen vole disputar. Volen inquietud y la volen indefinida. Volen la seguridad. Ser de ese es un poco complicado. Ser inocero de forma normal. vais del meullito en el aire de tristeza. En cada vela disfresa de sand. De que estás el Fujin cuánta cuses. Les tengo esparables son van Cuando no quede res tampoco hay habrá excusas. Tornes los hostias como un bumerán. Ara planeta la pedra, ara fa tropical, s'han de pau y de guerra, totes les contradiccions i les cançons, ventiladors, que es guiten merda, merda per Deixa que el cante la carta, tenim de tot, de qualitat normaleta. Li pose tot el cariño. baixa i foc, volen la base ben feta. Si a mi se'n talla la salsa, un nuevo bufo, mai menjaré de calent. He de mantindre esta farsa, qui paga mana, soc jo, són ells clients. Volen paraules com armes, dignes i plenes, que obrigues cor i cartera. Volen metàfores i actes, drama i teatre, volen titella i trinchera. Volen que passes l'examen que ells volen ser chuches i autoritat. Volen que dones la pasta que guanyen. diguem clar, volem manar Deixa que traga legua a subhasta Hi ha prou d'escriure i pensar a la carta Deixa que diga el que pensa el dimoni dormit Deixa que em lleve el vestit Somiaven feres dormides, frases domades Líriques subordinades plat ben calents, postres gelats Volien merda i tenen raval Aras planeta la pe Ventilados, que es guita en Volen y volen, no solen burlar. tot lo controlen, el ve y el mal. Esa es la fórmula. Este es un fals, Esas no molen, no han fan volar. Esas fallan la teoría y la cambiaría. Esta un poco regular. Esta es pero es nota la hipocresía. Ya está y falla al final. Critica y ataca. Mira la muchacha. no se escapa. Lo que diga le grata. s'han fet de pau i de guerra totes les contradiccions i les cançons ventiladors que es guiten merda merda pa' tots ara planeta la pedra ara fotre tropical San fet de pau i de guerra totes les contradiccions i les cançons ventiladors que es guiten merda merda pa' tots pero posturak de 2017 hubo tongo claramente en el de 2016 bueno, que no vamos niña, ven conmigo vamos hoy a divertirnos yo te pintaré un bigote necesito un buen azote Maraca loca, piano ardiente Nunca fuimos delincuentes Gajas negras en la noche Vamos niño, sube el coche Te voy a hacer bailar Toda la noche Nos vamos a Berlín No quiero reproches Carretera y en fin, toda la noche Con amigos y extraños coincidimos en los baños Siempre te gustaron largas, amarga baja, amarga baja Ni valiente ni inconsciente es la marca en nuestra frente. Amante esté en el precipicio, No me vengas con desvicio. No me vengas con desvicio. No me vengas con desvicio. Caímos hasta el fondo, la apostamos siempre todo Bailando, bajando entre los muertos Son de los cascabeles Pocaderos de un rodean la ciudad Le caímos en la trampa, hemos visto la cocina vuestro vuestros hornos No nos gusta como huele. Te voy a hacer bailar a la noche las vamos a berlí no quiero de Bueno, amigos, esto se va a ir acabando. Eh, por una vez, y esto ya son unos cuantes, no en como al fondo, que cambiélo por tercera vez, yo creo en 10 años, pero la canción de final sí que la tengo cambiada más veces. Tengo que cambiarla porque esta, joder, en, en, sin pedir, ni nada, oh, Hostia, dedicómela una vez el raposo y prestómela de Dios. Que después lo en eso de que je, je, A los niños los presos por andar con carayo teso. Pero bueno, los niños fichó muy bien. No sé carallo, no manda ninguém. Oye, un beso y un abrazo esta noche pa' para la gente que tuvo conmigo en el chat. Un beso para María o tu Macetu. y uno muy gordo muy especial esta noche para mi amigo el raposo ¿eh? que espero que en un tarde en volver en ¿eh? un tarde en volver porque lo que yo no quiero y joder tampoco excedeme la cantidad de, de mierda que tiene la casa que puede ser peligroso joder ¿eh? Bueno amigos, venga, saludos muy gordos a toda la gente a toda la gente que estuvo sintiendo en Edonia y en especial al Raposo que tan buen rollo me da, joder, eh. Un abrazo muy gordo y. oye, una cosa y que cambia el cantar final, pero que no quiero que vos collan a ninguno, eh. Raposo, a, a ti al que menos, que no te collan, falle favor. <ríe> venga, hasta la semana, que bien. un galo a y no me ten que darlo cuando me un polo a no me ten que dar todo cuando me un polo a y no me ten que dar todo lo que pasa es que claro como quedó es sin programa musical igual tengo que pedir a DJ Pastillas que vuelva a hacer alguno estará en edad todavía no me Non siñedo me toquegue la pasilla Migue O mano liño levaron no preso porque andaba co carallo teso O mano liño levarvá preso porque andaba co carallo teso. O mano liño fatía moi ben no seu cadalo no mata ninguén mano Manoliño se hacía muy bien, no sé, un carallo, no manda ni qué. ¡E pousa, pousa, pousa, toque, dame la cosa! ¡E pousa, pousa, siña, eroté, toque, dame la cociña! ¡E pousa, pousa, pousa, eroté, toque, dame la cociña! ¡E pousa, pousa, siña, toque, dame la cociña! E e no me toquen a que la cosa. E pousa, pousa, siña e no le toquen a que la consia. E pousa, pousa, pousa, e no me toquen a que la